Difícil, un partido muy difícil, la verdad que Uruguay es un buen equipo, es un equipo que juega con mucha intensidad, nosotros la verdad que el primer tiempo no capaz no, no pudimos igualar eso, la intensidad que ellos tenían y, y no, se fueron ganadores el primer tiempo, pero el segundo tiempo ajustamos, igualamos la intensidad, los pasamos eh, y la verdad que hicimos todo para, para ganar el partido. La o, virtud lo... de este de equipo es la paciencia. Bueno, hoy puede ser la paciencia, no, eh, paciencia al saber que no, no estamos haciendo un buen partido, pero que teníamos que ganar igual. Eh, creo que ahí puedo poner la palabra paciencia. Siempre desde la banca hay algunas alternativas. Esta vez le tocó a Riqueti mejorar, levantar el equipo en el tercer cuarto. Bueno, siempre hablamos de eso, no, de, de que todo el mundo está aportando cosas y, y nada, estamos todos los del banco estamos intentando estar preparados siempre para, para levantar el equipo, para, para ganar de cualquier manera. Nico.